Tour, Mi Redentor, Colombia 2010, del 2 al 18 de octubre. Junior Kelly Marchena. El tenor de La Voz de la Esperanza visitará las siguientes ciudades: Bogotá, Bucaramanga, Quibdó, z a r a v e n a Barranca Bermeja, Cúcuta, Villa Vicencio, Urabá y Medellín. Hola, l e saluda su amigo y hermano Junior Kelly Marchena. Estoy muy feliz. Con la gran oportunidad que Dios nos está dando de estar en el Gran Tour Mi Redentor Colombia 2010. Espero verte allí. Que Dios te bendiga. A ti, mi Rey, Señor y Dios. Tour Mi Redentor con Junior Kelly Marchena, Colombia, octubre 2010. No te lo puedes perder.